de las novelistas más importantes de nuestro país es la autora de la trilogía del Batán, es Dolores Redondo una persona seguida en nuestro país por millones de personas hoy está aquí en la rosa de los vientos Dolores Redondo Y ya está con nosotros eh, Dolores. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues encantada de saludaros de nuevo. Días eh, tristes estos eh, que estamos eh, viviendo, pero vamos a dar una buena noticia. A tus seguidores y al mundo entero, ¿no? Porque ha pasado algo muy bueno en tu entorno. Sí, un poquito de luz en medio de, de este caos y de esta oscuridad. En mi familia hemos tenido la inmensa suerte de que ha nacido un miembro más de la familia. Mi hermana, eh, mi, mi única hermana... Las chicas, vaya, también tengo chicos. Ha tenido su primer hijo y nació hace dos días eh, mi sobrina. ¿Cómo se llama la chiquitina, Dolores? Se llama Naya. Ah, qué bonito. qué bonito. Y estamos muy, muy felices. Es una niña sana y de una mamá sana. Y bueno, nos preocupaba. Podéis imaginar, ¿no? En estos momentos solo lo pensar en tener que acercarte a un hospital, ya, aunque estés bien, pues ya es algo que produce cierto respeto y, bueno, pues ha salido todo muy bien y te han tratado con mucho cariño, han tenido mucho cuidado y ya están en casa, eh, la madre y la niña están muy bien. Fíjate, la niña, cuando sea mayor, ya le contaré, dice, que nació un momento en el cual... Eh, la oscuridad reinaba y que vino ella eh, para dar alegría a la familia en un momento en el que era extraordinariamente necesario para todos tener eh, buenas noticias. Eh. Desde luego, llega, llega en un momento a traer por lo menos a nuestra familia alegría y, y ojalá que, que todas las familias encuentren su, su buena noticia o su... Que tengan su su, pequeño, su pequeña porción de luz que llegue de alguna parte para bueno pues para iluminarles, porque sí que son días muy tristes hace hace apenas unos días eh, pues cuando bueno, sobre todo cuando las cifras terribles de, de fallecidos aumentaban, pues yo yo llegaba ya al límite casi no podía ni ver la televisión ya sin sin llorar y sin desesperarme y sin preguntarme porque es claro es un momento de, de tal incertidumbre que te lleva a replantearte todo. Claro, eso es lo que está pasando en estas fechas, ¿eh? todo el mundo nos estamos ¿eh? planteando otra vez ¿eh? todas las cuestiones, ¿eh? todas las ¿eh? verdades, todas las cosas que hemos pensado sobre la vida, ¿eh? se destruyen cosas, ¿eh? hay mucha incertidumbre, ¿eh? no imaginabas ¿eh? que íbamos a vivir, yo no lo imaginaba, pero yo creo que nadie lo imaginaba, que vamos a vivir algo que es como... La peor pesadilla convertida en realidad hay muchos días que te levantes y dices bueno esto es verdad, pero lo estamos viviendo bueno el, el ser humano lo ha vivido en más ocasiones, epidemias de peste de lepra y todo esto además, eh, pues pues con, con, la, con, con más incertidumbre se cabía porque no se tenían ni siquiera los básicos conocimientos de, de higiene y, de, y y de cómo se transmiten las cosas que tenemos, que tenemos hoy aún así pues ha habido muchos días en los que nos hemos preguntado, pero seguro que se transmite así y seguro que no es de otra manera. Y bueno, todavía hay muchas cosas que, que no tenemos claras y que nos siguen haciendo preguntarnos qué va a pasar y sobre todo hasta qué punto esto va a cambiar ese futuro que, como dices, todos teníamos más o menos ideado, planeado. Aunque, aunque no fuese un plan muy concreto, todo el mundo percibe más o menos... Eh, un mañana o, o, o aquí a cinco años como puede ser el mundo y ahora no estamos seguros ya de que vaya a ser así los escritores, eh, tú eres una de las más importantes escritoras eh, de nuestro país en eh, los novelistas, en fechas eh, como esta, en momentos eh, como este de reclusión aunque esta es eh, forzada, pero creemos que tiene más creatividad y que ese tiempo les lleva a tener más creatividad pero tú crees Mira. que esta circunstancia impulsa la creatividad o la amenaza Mira, va a depender de cada uno. Creo que este momento es una amenaza para todos y es malo, o sea, esto es, es algo horrible que nos está pasando. Eso sí, tenemos que intentar extraer todo el conocimiento de este momento de gran incertidumbre e intentar, eh, sobre todo, buscar las cosas auténticas de nuestra vida, lo que sí que sabemos que es real y aferrarnos a eso, porque todo lo demás ahora está en el aire. Y en esos momentos de incertidumbre el ser humano es muy frágil y está muy expuesto a que le manejen. Ha ocurrido en la historia del mundo, eh, en posguerras, durante las guerras, que va llegando la desinformación o va llegando la propaganda o nos van eh, contando unas historias y otras y no sabemos qué hay de verdad en todo eso. Es importante que nos aferremos a las cosas que ya conocemos, a las que de verdad importan. A, ...a nuestros eh, sentimientos, a nuestras emociones... ...a lo que estamos pensando y a nuestros amigos... ...a nuestra familia, a, a lo auténtico de nuestras vidas... ...cada uno en la suya, que busque eso... ...y, y creo que es lo que tenemos que hacer los, los creativos también... ...desde luego algo está ocurriendo y yo no, yo no he podido continuar... ...yo tenía una novela empezada y yo no he podido continuar... ...escribiendo la novela que tenía empezada... ...porque el mundo se ha movido bajo mis pies... ...y yo ya no lo percibo igual... Y creo que la huella que va a dejar, eh, independientemente de que seamos capaces de recobrar eh, cierta normalidad en relativamente poco tiempo, no estamos seguros, que es algo que hoy en día es incierto, ya ha dejado una huella, ya ha movido algo, el mundo se ha movido eh, bajo, bajo nuestros pies. Y, y a mí esto ya me ha hecho replantearme cosas y cambiar cosas, y no poder contar la historia que iba a contar, una historia que sucedía en la actualidad, La actualidad ya está marcada, ya está cambiada, y eso es es así, va a quedar eh, marcado ahí, como dices, llegará un día en que ojalá se lo podamos contar a los niños como contamos otros grandes dolores de la historia del mundo. Una vez ocurrió esto, y que ya sea historia y que esté superado, pero no sabemos hasta qué punto esto va a tener un calado, por mucho tiempo en nuestras vidas igual hasta cambiando el modo en que vivimos y nos relacionamos La historia que, que estás comentando es muy importante lo que lo que dices, primero coger esos puntos de referencia, ¿no? algo que, que nos ilusione y que, que nos anime a, a tirar para adelante en estas circunstancias y sobre todo porque tú Una de las, de las cosas que afirmas es que la, la historia del mundo es la, la historia de, de, de, de nuestro miedo, ¿no? Y en las miedo. Y en las circunstancias que estamos viviendo hay mucho miedo, hay mucho miedo a, no a lo que estamos ahora mismo en el, los confinamientos cada uno en nuestras casas, sino a una vez que se suponga que ya podemos ir saliendo paulatinamente, sí. a, que, que, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo ¿no? va a ser el mundo? Ese... percibimos que, que no va a ser igual. Ese es el todo tema. Nosotros lo percibimos ya. Y es, a ver, si si esto se, se pudiera pasar eh como un trago duro y amargo, pero que, que, que al día siguiente todo todo volviese a ser como era antes, y bueno, pues habrá que hacer un gran esfuerzo y más trabajo, y más, bueno, pues lo hacemos. Seguro que todo el mundo está dispuesto. Es el no saber, es el no saber nada. Eh, se podrá estudiar, se podrá ir a la... Yo tengo, tengo hijos y mi hijo me dice, claro, el año que viene iba a empezar en Madrid, en, en una universidad, y dice no sé si voy a poder ir, claro, no sé si voy a poder ir. Lo tenía tan claro que el año que viene empezaba, tenía una residencia, tenía un, una universidad, y pues ya no sé si voy a poder estar estudiando en Madrid el próximo septiembre. Todo queda en el aire, todo queda suspendido, por eso es importante que nos aferremos, como digo, a las cosas... Eh, más, más básicas a las que son real, realidades de nuestra vida, a lo que sí que podemos controlar. El pequeño ámbito de nuestra vida que, que, que, sobre el que todavía tenemos dominio, tenemos que controlarlo nosotros. Y no dejar tampoco que el exceso de cosas horribles que llegan desde fuera no llenen nuestra casa. Ah, pues hay que buscar ese espacio para pensar, para estar a solas con uno mismo, para compartir con otros si tienes la suerte de estar en compañía para escuchar música, para ver cine, para leer, para cocinar, para limpiar, para, para, hacer cosas básicas, para hacer trabajos, cosas con las manos, y, y volver a, a, a, a los inicios de, de lo que somos realmente, porque como, como nos plantemos ante el televisor y no veamos más que calamidades y desgracias, lo único que dan es ganas de llorar, de meterse en la cama y esperar a que bueno pues a que esto pase algún día, pero esa no es la actitud. Eso no nos lleva a ninguna parte. El problema es que el paréntesis se, se va a cerrar, pero se va a cerrar con una huella, ¿no? Eh, no es simplemente hacer que se acabó, ¿no? Eso desde luego, a ver que las huellas, las huellas y las cicatrices que dejan las cosas no son malas. A ver si al final conseguimos que creo que lo conseguiremos de una manera o de otra, quizá nuestro mundo cambie y, y, y tengamos que vivir durante mucho tiempo de otra manera, pero esto lo haremos, lo haremos, porque bueno pues es una capacidad que tiene el ser humano y si hemos sido capaces de rehacernos tras la lepra y tras la peste y tras guerras enormes y, y, y terribles dolores de la humanidad, podremos volver a hacerlo esta vez, pero tenemos miedo y el miedo es libre y de esos miedos surgen a veces sentimientos negativos y pensamientos negativos y esos son los que hay que acotar cuanto antes, porque porque son los que realmente nos llevan a la destrucción. Los antiguos en, en épocas similares a estas, aunque ahora estemos en el siglo XXI, pero si nos retrotraemos en el tiempo, si sucediera una cosa así, eh, se lo podrían achacar mitológicamente a, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier, ¿A cualquier cosa. Mira, por, por ponerte un ejemplo, en el Valle de Bastán, yo cu lo cuento... En, en la trilogía de Bastán doy unas pinceladas sobre un pueblo un, eh, que está cercano a, a Elizondo que se llama Arifun, durante y, y en este pueblo durante cientos de años han vivido una población, los Agotes que vivieron discriminados por su aspecto físico y porque habían llegado a través de la frontera francesa para establecerse ahí durante un periodo de peste y lepra en Europa. Lo más probable es que fuesen eh, eh, huidos de, de, la, de las actuaciones de la Inquisición. La mayoría de los historiadores apuntan a que fueran cátaros, que, que huían de, la, de, de, las, bueno, pues de las persecuciones religiosas de, de Francia. Pero... Bueno, surgió el rumor de que podían ser leprosos huidos de las leproserías o que también podían traer la peste y el miedo hizo que esta población se, se les mantuviese eh, aparte, se les, eh, vivían en un barrio diferente del que no podían salir, ahí estaban confinados, y hasta en la iglesia de Aricun durante cientos de años se mantuvo una verja el, separada para que ellos, que eran cristianos también, pudieran asistir a misa, pero sin mezclarse con los demás. A cosas como esas, al miedo que es libre, y al miedo que, que es lógico, y estamos hablando de una población en un momento en que ni había información a nivel eh, pues, eh, médico, ni se podía saber cómo se transmitía la prensa, la gente no sabía si venía volando por el aire, si era una especie de hechizo que te echaban, si eh, era sanguíneo, si se transmitía, no, no lo sabían y tenían, estaban muertos de miedo. A ese tipo de terror me refiero, al de la incertidumbre, al de no saber qué hace que nos quedamos proteger de todo y que quizá nos, nos volvamos Bueno, pues como, como, como esta gente que vivió durante cientos de años eh, teniendo aparte a los agotes en una población del valle de Bastán y, y luego pues están claro, inventando alrededor miles de historias, pues como que bueno, estaban hechizados, tenían la lepra, tenían la peste, hacían esto, hacían lo otro, bueno, pues pues todas las tonterías que van creciendo y bueno, que, que bueno, que hoy, hoy en día las tenemos en las redes sociales en forma de bulos, ¿no? Que se van que se van repartiendo o, Pues, pues eso, como como aquellas historias que contaban aquellas abuelas de pueblo y que tienen el mismo fundamento y que hacen tanto daño como, como hicieron entonces. La cara norte del corazón, que es la precuela, es tu último libro, pero que es la precuela de la trilogía patán se está convirtiendo en uno de los libros importantes y más leídos en, de esta cuarentena. Es importante sí. leer, aprovechar el tiempo para leer y porque leer no solamente es necesario y bueno, sino que nos hace soñar y ver otras realidades. Nos posiciona también para ver para ver circunstancias extremas, también, ¿no? como la que vivió en, en, esta, en esta novela. Yo he centrado la acción en Nueva Orleans durante el momento en que el huracán Katrina asola la ciudad. Es una novela policiaca, hay una persecución de un asesino en serie que además aprovecha las grandes catástrofes para, para sus crímenes, entonces, bueno, pues me da... Un escenario perfecto para esto, pero sin perder nunca de vista la verdadera historia de lo que allí ocurrió y creo que, que ver cómo, cómo el ser humano reacciona en medio de una catástrofe terrible como aquella y cómo pues. Un gobierno, el de los Estados Unidos, bajo el, en ese momento los auspicios del presidente Bush, abandonó a una, población, a una población que eran ciudadanos de segunda y los dejó morir durante cinco días hasta que el mundo entero clamaba preguntando qué está pasando, por qué no ayudáis a vuestra población de Nueva Orleans. Pero ver los momentos de... bueno, un momento distinto al nuestro, porque el nuestro no, no nos permite que estemos juntos y ahí era todo lo contrario. Los supervivientes estaban hacinados en los estadios, en los centros de convenciones, en los hospitales, y, y ahí estaban rodeados de agua, muriéndose de sed, y sin que nadie fuese a rescatarlos, porque bueno, pues porque eran gente que no importaba. Hay que tener siempre en cuenta esto, me parece que es un momento para que lo tengamos muy presente, que formamos todos parte de la misma piña, que no se puede dejar a nadie fuera de, del barco, que hay, hay que remar todos y en la misma dirección, y que hay que... Hay que Tener, por favor, piedad de los que no pueden acceder a a la sanidad o, o a, a, la, a la comida, a los, a los bienes básicos, porque separar a una parte de la sociedad y discriminarla es algo que ocurre en los periodos de miedo. Eh, y culpabilizar a una parte o, o suponer que una parte eh es es responsable de transmitirlo o de traerlo o de no, o de no cuidarse o de lo que sea. Fíjate eh, qué seamos, importante es eso que... Que tengamos esa calidad, por favor. Fíjate qué importante es eso que dices. Además, eh, Nueva Orleans es junto con Nueva York. En Nueva York, la sí. gran urbe más conocida, pero la segunda ciudad o uno de los lugares más afectados sí. en los Estados Unidos por el coronavirus es, curiosamente, Nueva Orleans... En y donde... vuelve a hacerlo por, claro. por, por, por su caridad, por el, por claro. el hecho de que, de que ellos están abiertos al mundo, de claro. que es la ciudad que mejor acoge de todo Estados Unidos, igual que Nueva York, las ciudades más visitadas, esa en la que hemos estado tantos y y vamos tantos y bueno, y han tenido un carnaval extraordinario eh, todavía pues pues hace muy poquito y seguramente en ese carnaval en el que ellos admiten y acogen a gente de todo el mundo, pues pues ha habido pues pues el caldo perfecto para que los contagios crecieran de una manera exagerada. Y, y bueno, pues pues vuelve vuelve a, a golpearles precisamente ser como son, pero espero que no cambien nunca, porque son maravillosos Nueva Orleans, que es una de las eh, ciudades favoritas eh, que más te gustan a ti, por, por ser tan cosmopolita y, y culturalmente tan tan variada pero sí. además que, que, que fueron golpeados duramente con esa decisión del gobierno norteamericano porque era gente sobre todo muy mayor, era sí. gente muy Nacionalos. pobre, era, era, gente de, era gente de, de color ¿eh? era sí negra y, y bueno, ahora están en circunstancias similares, pero eh, no sé si has escuchado la, la, la noticia de hoy, haciendo referencia un poco a lo que tú decías, que no hay que dejar aparte a la gente más, más vulnerable y a las poblaciones que lo puedan tener peor. Han salido unos médicos franceses diciendo que se intente hacer algún tipo de experimentación con tratamientos médicos sobre la población africana que ellos en realidad ya están eh, muy machacados y que bueno que, que dentro de lo que cabe pues cabe, que, que, claro. ta que, que tampoco total, pasa nada, ¿no? Una total, cosa más. No pasa nada. Bueno, pues es, es, son son pensamientos del tipo del que pudimos escuchar la semana pasada de este ministro holandés eh, aludiendo a que los grandes problemas que estaba teniendo la de la sanidad italiana y española provenían de nuestros criterios a la hora de tratar a los ancianos, que tratamos ancianos que ellos ya no tratarían y bueno, pues mira, sabes qué te digo, que prefiero que, que estemos así por cuidar a nuestros ancianos y que los ancianos holandeses puedan seguir viniendo a España con la tranquilidad de aquí no, que, de que aquí no nos vamos a fulminar por tener más de 65 años que todas las personas valen y son válidas y que estos días estamos perdiendo a muchos de nuestros mayores mira, hoy se nos ha ido Luis Eduardo Aute por sí. un derrame cerebral, es una gran pérdida para el mundo de la cultura y es para estar llorando, se nos ha ido otro gran músico de Nueva Orleans, uh -huh. eh, nos han ido bueno un montón de, de artistas y toda la sabiduría y todo lo que lo que han dado esos artistas y lo que todavía tenían que dar nos lo perdemos nos lo perdemos y las las las desde luego en el mundo bueno ya has visto que siempre en mis en mis novelas hay personajes. De cierta edad hay siempre la sabiduría de un anciano, de un consejero en la familia, de alguien que es importante para unirnos a la tradición y para unirnos a nuestro propio pasado y ponernos en paz con nosotros mismos. Pero desde luego estoy convencida que el, el, en el mundo los que no saben respetar a sus mayores, los que no son capaces de reconocer la valía de los que estaban antes, Eh, ...así les va, así les va y así les irá... ...y prefiero que estemos pasando por estas circunstancias... ...y que nuestras urgencias estén a reventar... ...porque atendemos a todo el mundo... Eh, que no tener esos pensamientos que, que bueno, para mí eh, rayan en el nazismo puro, en, un, en una pretensión de raza ideal o de que o de quitar del medio a los que no valen ni aquí, valen todos. Tú que eres una gran lectora desde pequeñita y con este bebé tan hermoso que, que, que acaba de nacer y tantos niños que están ahora confinados e incluso los, los adultos, me imagino que además de, de tu libro recomendarás que para poder viajar dentro de, de nuestras cuatro paredes Lo mejor que hay es un libro. Desde luego, y invito sobre todo a los que tienen niños a que les lean, a que les lean en voz alta, a que les cuenten historias, y a que cuenten también historias de su familia. que Es muy importante la tradición oral dentro de las familias de contar anécdotas, de contar cómo el abuelo conoció a la abuela, cómo eh, se, se enamoraron los padres, y aquel viaje que hicieron una vez, y la vez que se perdieron en no sé dónde... Todas esas cosas hay que contarlas y tenemos un momento en el que de verdad no tenemos otra cosa que hacer, no tenemos otra y hagamos lo rico. En vez de estar cada uno en su habitación o, o cada uno en su pequeña isla de, de tormento y de oscuridad, pues unámonos y, y, y compartamos. Y luego incluso para los que están solos, porque yo estos días he hablado muchísimo con gente que, que está sola, que bueno, uh -huh. viven solos y les ha tocado pasarlas solos, eh, se pasó hasta el teléfono y tenemos todos, teléfono, llaman los amigos, a esos que, que, que en fin de año dices jo, qué pena que no tenemos más tiempo para hablar, pues ahora tienes tiempo para hablar, llama a tu amigo y pégate una charla de, de una horita al teléfono, como cuando éramos adolescentes y nos quedaban las orejas calientes, Os tenéis que acordar, pues vosotros habéis tenido teléfono del de antes sí. como yo, así que lo analógico sí, sí, pues, pues esas esas conversaciones con los amigos en las que podíamos estar eternamente y entender que los padres nos reñían tanto, nos decían, ¿cómo tienes tanto que contarle a tu amigo si acabas de verle? Pues, volvamos a recuperar el, el hablar con los demás, y llamemos para ver cómo están, y, y, y eso, y que no sea, adelante pues a Navidad, llamemos para para desear que, que cuando pase esto haya un feliz año después. Joder, Dolores, eh, estaríamos eh, mucho tiempo más eh, hablando contigo y escuchándote, porque creo que transmites un mensaje muy positivo que es eh, tan necesario en estos tiempos eh, que estamos viviendo. eh Hay cosas eh, terribles y cosas que estamos viviendo, pero vamos a poner un poquito de luz y tú nos la estás eh, poniendo. Eh, yo creo que la gente que te está escuchando ahora mismo se está animando mucho, ¿eh? Bueno, pues ojalá, ojalá les sirva. Siempre que, que voy a una firma de libros y se acerca alguien y me dice, tu libro me ayudó, tu libro me acompañó. Yo leía tu libro mientras cuidaba de alguien en un hospital o mientras era yo mismo el que estaba en una cama o, uh -huh. o en un momento en el que, bueno, pues no estaba bien o, o sí o estaba muy bien y disfruté mucho. Me alegro tanto de haberles acompañado y siempre que me encuentro alguien así le digo, por ti escribo. Y aunque solo me leyeras tú, ya me valía la pena escribir. Así que si hay alguien escuchando que le sirve, que le ha animado un poquito, que, que, que bueno, pues que está de acuerdo o, o no, pero se ha, se ha entretenido un rato... Bueno, pues ya vale la pena. Y vale la pena hacer el programa este por conversar gracias, ahí contigo sí. y por transmitir estas eh, ideas eh, tan buenas y eh, tan positivas eh, en estos eh, tiempos que estamos viviendo. Eh, Dolores, mil gracias eh, por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un super Un beso. Placer. También para ti, Silvia. Gracias.